Un gusto muy grande de volver a, a tenerlos a este protagonismo de los trabajadores telefónicos fundamentalmente, eh, más todos los que se han sumado en esta combinación de defensa de un interés de clase con un interés popular eh, que hace a la monopolización de medios que significa esta fusión y todo el camino que se está recorriendo en este plano habíamos tenido una audiencia similar cuando lanzamos el proyecto de los bonos al cual como bien dijo Pablo Ibusic, le vamos a volver a, a dar estado parlamentario, aquel que plantea la garantía incondicional de que los trabajadores participen en las ganancias como quedó establecido por ley ¿No? No, a, no un bono sujeto a una paritaria a ver si la patronal quiere pagarlo ustedes tienen un derecho que les ha sido usurpado desde los años 90 se violó la propia ley de privatización y vamos por los bonos y por la indemnización y por la participación en las ganancias de los actuales y de todos los que han sido telefónicos y han sido usurpados en ese derecho es decir eso está arriba de la mesa aquí junto a este problema de la fusión de las compañías Bueno, ha sido muy bueno que venga Leopoldo Moró, que ahora nos hemos enterado hace unas horas, lo publicó el diario Clarín. Este, nos enteramos por Clarín, no para elogiarlo, <ríe> no para elogiarlo ¿no? de que está al frente de la Comisión. Casi como un colado, dice el Clarín, que hace este hombre al frente de la Comisión. Bueno, le vamos a tomar la palabra porque nosotros, la diputada del Partido Obrero ha sido excluida muy expresamente de cualquier comisión estratégica. Así que vamos a contar con otros diputados que están dispuestos a abrir los debates Este, y con todos los proyectos de ley de donde vengan para ir a un debate de fondo y movilizar al Parlamento en la defensa de causas populares tan profundas como esta yo creo compañeros que eh, sintetizando acá está en juego algo muy profundo la fusión y en todo el mundo en todo el planeta y en la Argentina también tiene la misma característica concentración de capital y ataque a la clase trabajadora, es decir, en cada fusión hay una masacre social, esto no por hecho y el tema de la ofensiva flexibilizadora es una ofensiva planetaria también y la, la monopolización que se está produciendo a, a la escala de medios de comunicación en el mundo es pavorosa, tiene que ver en realidad con una evolución de los regímenes democráticos que mientras se dicen más plurales son cada vez más autoritarios despóticos y conspirativos. bueno, al frente de los Estados Unidos está el dueño este, de, de grandes monopolios y tenemos al frente del Estado argentino a otro dueño de monopolios y socio de monopolios entonces tenemos este aspecto de las comunicaciones un aspecto de características impresionantes desde el punto de vista de los derechos democráticos de la población y del papel que juegan estas funciones. Creo que está claro, nosotros hemos eh, tenido divergencias de algún modo, la, la manifestada Leopoldo Moro, en cuanto al alcance de la democratización de la palabra que pudo haber tenido la ley de servicios audiovisuales, que de cualquier manera no llegó a aplicarse. Es decir, por un lado el Grupo Clarín la torpedeó en una justicia que es una justicia también de los intereses dominantes, por una parte. Por otra parte no llegó a aplicarse el 33% de los medios de comunicación alternativos y las famosas readecuaciones... Incluso las que entraron en, en algún tipo de proceso, el grupo Clarín nunca entró, pero las que entraron en algún tipo de proceso empezaron a repartirse entre en la familia, como el grupo Vila Manzano. Con lo cual el problema de la monopolización de los medios de comunicación no lo hemos superado en absoluto y hay una tendencia capitalista profunda en este plano. Yo creo que verdaderamente es muy oportuno que estén los telefónicos acá, los compañeros, veo compañeros de, también del área de televisión, eh, de todos los sindicatos que hacen al área. Es clave porque lo tiene que tomar en su mano la clase obrera, eh, en primerísimo lugar, y por supuesto toda la población que lucha por derechos democráticos. Eh, yo tengo aquí, desde el decreto brutal, eh, que vino a, a atropellar una ley con la cual se, se anuló el Afca y se creó este NACOM, ahora por decreto han ido eh, hacia adelante absolutamente ante una mirada pasiva del Parlamento, pero han ido muy lejos. En estos años, Viacom, una de las cinco megacorporaciones del mundo, compró TNF, cosa que está prohibido por la ley audiovisual porque eh, no pueden intervenir en los canales este, locales en televisión de aire los medios internacionales estaba colocado, lo atropellan a DirectV coloca, eh, controlada por AT&T se le concedió el Servicio Nacional de Banda Ancha la dupla de Turner y Fox Otros dos emporios norteamericanos se quedaron con toda la televisación de los partidos de fútbol a través de sus dos nuevas señales, TNT, Sport y Fox Sport. Y por cinco años con opción a otros cinco, Cablevisión y Telecom, controladas por Clarín y el fondo buitre David Martínez, fueron habilitadas por Elena Com, que es, digamos, el punto central de debate. Yo creo que estamos este, ante un hecho que termine. tenemos que transformarlo en un factor de movilización política popular de características gigantescas. Este problema de la entrada de las telefónicas en las telecomunicaciones ya estuvo planteado de entrada. En realidad estuvo en el proyecto inicial de Cristina Kirchner, después fue excluido, producto del debate de presiones populares eh, de todo tipo, fue excluido y ahora vuelven a la carga metiéndose en las telefónicas y el Grupo Clarín metiéndose en la actividad telefónica yo digo lo siguiente siempre plantean un terror de que las telecomunicaciones y, y las comunicaciones y la formación por lo tanto de la opinión cultural, de la opinión pública de la opinión política y de todo orden que está tan vinculada a los medios de comunicación que esté en manos del monopolio del Estado ahora en este caso no temen que esté en manos del monopolio privado Esto es una contradicción flagrante, que creo que tenemos que trabajar fuertemente. Naturalmente depende de qué monopolio del Estado. Cuando nosotros nos planteamos aquí, anticipó la diputada, que nosotros tenemos la idea de formar una comisión este, alrededor de nuestro bloque para elaborar un, un detallado y cuidadoso proyecto de nacionalización integral bajo control de los trabajadores y control popular para que las telecomunicaciones sean una autopista de expresión de todas las expresiones de la sociedad culturales, artísticas, políticas, religiosas y de todo orden sin proscripción este, ni monopolio de ninguna naturaleza que es lo contrario de lo que nos ocurre es decir, es muy difícil pensar derechos democráticos con monopolios privados controlando las telecomunicaciones como se plantea con esta fusión es completamente incompatible. Entonces, bueno, creo que estamos en un tema enorme y desde luego el proyecto ha sido muy elaborado, aquí está la doctora Zabá, este, Zabaleta, seguramente, perdón, Zabala, iba a decir Zabala y se me cruzó Zabaleta, eh, eh, la doctora Zabala ha, sido, eh, ha trabajado mucho también en cuidar en el proyecto el detalle de la protección de los derechos de los trabajadores. Empezamos por ahí. Después queremos llegar a un proyecto de nacionalización integral y vamos a, a, a convocar a la mayor participación en eso y en esto lo del diputado Moró es muy importante para trabajar desde la Comisión de Comunicación como un eh, laboratorio no solo de ideas, sino de movilización política popular de disparar movilización política popular alrededor de estos temas. Así que bueno, esto es lo que quería decirle de parte nuestra, de nuestro planteamiento político, y que volvemos a la carga con todo con el proyecto de bono de participación legal.